Hubo una situación de acoso en el Instituto de Bellas Artes de General Pico que viene siendo denunciada por un grupo de estudiantes que no encuentran en principio eco institucional ni de otras organizaciones. La Asamblea de Mujeres se ha manifestado en este sentido últimamente y vamos a hablar ahora con Valeria Layton y Maite Delgado. Valeria, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, contanos este, cuál es la situación, ponenos en panorama vos. Bueno, eh, la situación es bueno más o menos la siguiente. Eh, se hizo de público conocimiento la denuncia de, de unos alumnos de, del profesorado de música del Instituto de Bellas Artes. Eh, en consecuencia a esto sale bueno la denuncia de, de nuestra compañera de acoso sexual eh, ante bueno un profesor de, de música del instituto eh, y Se hace después eh, un, una reunión del Consejo Consultivo en la que, bueno, se expone, bueno, toda esta, esta problemática que está atravesando el Instituto. Eh, así que, bueno, nosotras como, como colectivo feminista, como, como estudiantes de, de la institución, eh, acompañamos a la compañera, bueno, nos, nos abordamos un poco del tema Eh, y, bueno, después de la reunión en la que, bueno, también el profesor este, de música es, eh, está en, esta, en dicha reunión, eh, vimos como muchas ambigüedades, como, como abordaje, como inadecuado abordaje del tema eh, realmente. Entonces, eh, hacemos, bueno, otra, volvemos a hacer otra reunión en la que bueno contamos la situación eh, judicial la eh, no, judicial no perdón eh, la, eh, sí judicial sí, el, proceso bueno. el proceso judicial bueno de la compañera porque bueno eh, se expone como que la denuncia había estado desestimada pero bueno eh, a la compañera esto nadie le avisa no no tuvo notificación así que bueno ahora vuelve se hace una oposición de archivo entonces vuelve a retomarse este proceso y nosotros lo nosotras lo que hacemos es eh, exigir respuestas tanto a a la dirección general de educación superior eh, y bueno y un adecuado también abordaje a este tema desde la institución de la que somos parte eh, esa es, es básicamente eh, exigimos para con para con nuestra compañera sí la, perdimos el, el contacto vamos a tratar de de recuperar la charla estaba hablando Valeria sí. ay el Valeria legal. Valeria sí. eh, eh, mira te escuchamos con alguna dificultad te pedimos si, si es que estás con el altavoz si lo podés evitar eh, para para que te podamos sí. escuchar mejor total después eh, también podemos conversar con Maite sí decías no, no estamos con con auriculares. ¿Eso puede ser que, que esté dificultando? Sí, sí, claro, también. Pero, ah. eh, bueno... Eh... Ahora te estamos escuchando bien por ahora. Eh, comentanos un poco, Valeria, eh, lo que mencionaban que se critican es eh, el no accionar por parte de la institución. Es decir, no hubo ni siquiera ninguna respuesta. No, no hubo ninguna respuesta. Sí hubo una respuesta eh, que se dio desde superior que es la única respuesta que se da que bueno que la, la como como soluciona esto que la única que se da es que la alumna vuelva bajo la tutela eh, de, del mismo docente y esto nos parece eh, bien, que sí. no no corresponde o sea no no corresponde por el hecho eh, porque hay, bueno eh, si bien hay una investigación sumarial y está intervenida en la institución eh, se tiene, le tienen que, que otorgar eh, Se le tiene que otorgar a la, a la alumna eh, un cuidado a su integridad física y, y psicológica para seguridad, para asegurar la continuidad académica de, de nuestra compañera. No se le ha dado ninguna otra oportunidad eh, para no. poder continuar, sino esa. Al mismo tiempo, en el comunicado manifiestan un repudio. Por el intento de culpabilizar y revictimizar eh, a quien hace la denuncia. ¿Qué fue lo que sucedió? Esto fue por parte de también de la institución de sí. de bellas artes. Sí. De los, de los directivos de, de la institución. Bueno, acá se pone en evidencia la falta de perspectiva de género que hay en, dentro de la de la situación, eh, porque bueno, eh, como no se encuentra no. no Eh, lo que está por ahí ocurriendo en el instituto y que esto creo que es general no eh, falta eh, un protocolo de acción ante casos de violencia eh, en la educación superior entonces no tienen armas no tienen herramientas tampoco hay un cargo de psicólogo en la institución eh, y tampoco hay una un, un, no, tampoco hay una una educación eh con perspectiva de género de los docentes y de los directivos. Entonces, esto hace eco a que aborden mal la situación y que vuelvan reiteradas veces a a pedir comunicarse con con con la psicóloga personal, siendo cuando bueno, no la estudiante no no da permiso a eso y la psicóloga eh rechaza este pedido y, es, y se sigue insistiendo. Y no es lo que corresponde. Se necesita la intervención de un psicólogo eh, ajeno, idóneo, con perspectiva de género, eh, que, que esté en la institución. Necesitamos como institución ese cargo también, porque pasan estas cosas y no hay herramientas. Entonces, creo que es es, es, es una deuda que, que se tiene, tanto para con los Eh, alumnos, para también con los docentes, y, y esta cuestión de, de abordar los temas como, como se debe, porque nuestra compañera está siendo el blanco de una negligencia del sistema y del inadecuado abordaje que se hace en estos casos. Uh -huh. Valeria, te pregunto a vos o Maite también si quiere intervenir, así como señalan las deficiencias institucionales, ¿hay sectores, organizaciones o personas a las que quieran destacar porque sí se ocuparon de la cuestión? colectivo feminista. A los colectivos feministas. <risas> eh, somos la, los, los, los colectivos feministas somos los que estamos acompañando, dándole, pudiendo darle también las herramientas a nuestra compañera que, que está pasando por un momento de total vulnerabilidad y que queremos que ella vuelva. Ella eh, viene de, de otra provincia, desde muy lejos, eh, su familia y ella hace un sacrificio enorme para capacitarse, para hacer una profesional, eh, y realmente eh, los, los únicos que está es, es su familia y acá, el colectivo feminista, este colectivo que, que hace aguante, eh, que está cuando nadie quiere hablar, que está cuando todo el mundo hace agua, porque es la realidad. Eh, entonces acá vamos a seguir en pie, posicionadas, eh, pidiendo lo, lo que se pide y, y necesitamos y queremos y exigimos que Dirección de Educación Superior nos den una respuesta ante todo esto. Porque no, está, no nos están dando ningún tipo de respuesta. ¿Quiénes son las autoridades de este instituto? Eh, como rectora está eh, la docente Rosana Perlo. Bien. ¿Y, ¿Y han pedido alguna audiencia con ella? ¿Han llevado eh, las exigencias eh, que mencionan? ¿O no, sí, ni siquiera las Sí, sí. El, el pasado... Sí, sí, eh, realmente hemos tenido... Siempre que bueno hemos hablado, no hemos tenido ni, ningún tipo de dificultad para, para abordar el para tema. Llegar. El pasado 15 de, de... No, perdón, 12 de, de agosto, tuvimos una, una reunión con la señora Rosana Perlo, con la Secretaria Pedagógica Académica y con la Asesora Pedagógica de Tecnicaturas. Pero bueno, quedó... Eh, en esta reunión quedó expuesto esta cuestión de, de la falta de, de perspectiva de género, de, de, del, del mal abordaje del tema. Eh, entonces, bueno, necesitamos una solución para nuestra compañera. Muy bien, Valeria, eh, muchísimas gracias. Quieren aportar algo más? No, Romi, muchísimas gracias y bueno, esperamos que esperamos las las propuestas. Pr exactamente ah, no, acá no, no sí compañera sí sí sí, sí maite hola, acá. hola maite, maite qué ¿cómo tal cómo les va qué tal eh, no quería agregar esto yo eh, además de, de ser estudiante también del profesorado de visuales eh, estoy militando para la agrupación de Tamboras del viento eh, que acompañan todo esto de, de, del comunicado que sacó la asamblea de mujeres y nada agregar esto de que de que en realidad los grupos eh, feministas somos los los que estamos Eh, acompañando a la compañera y asesorándola también legalmente desde lo que tenemos a nuestro alcance hay muchas abogadas feministas que ahí están eh, haciéndonos el aguante siempre y, y bueno y en realidad lo que lo que estamos exigiendo es que respondan con con rapidez porque esto ya lleva más de medio año la compañera interrumpió sus estudios así que es algo es un tiempo que a ella no se lo no se lo van a devolver eh, Y bueno, básicamente esto, que, que si bien desde dirección siempre tuvimos una respuesta, eh, o sea, nos nos han recibido, tuvimos un, tenemos relación, podemos, digamos, comunicarnos, porque eh, en ese sentido nos han dado las reuniones necesarias, eh, todas las notas que se elevaron a superior nos están siendo más que respondidas con esto de, que, de exigirle que rentablezca el vínculo con el docente. Y eso nos parece terrible, ¿no? porque habiendo una cuestión legal de por medio o una situación tan traumática, eh, tienen que darle otra respuesta. No se lo puede eh, dar como única solución, retomar sus estudios con este docente. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, chicos, gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias. Valeria y Maite, que son integrantes de la Asamblea de Mujeres de General Pico y también son estudiantes del Instituto Superior de Bellas Artes, lugar donde sucedió el episodio de acoso sexual eh, de un, por parte de un docente a una estudiante y lo que reclaman y repudian es el, el mal accionar que, que ha tenido la institución para con este tema.